n u e l ¿cómo te gusta ir con la viola c e r c a del equipo? Que acople un poco, hacer esos bardos lindos. Se ve、eh? que son dos guitarras de esas encima. Dos、ah, acoples、lindo. que generaron dos notas y la idea no era que quede, pero quedó porque quedó bárbaro, nos gustó. ¿Qué guitarras contra qué equipos? Eso era. Uf, me parece que era la Telecaster que uso siempre. Porque tenía un estrato también de un amigo. Telecaster, creo que fue. Contra un v o x hace 30. Lindo. Divino. Sesentoso, ¿no? Se pone ahí sí, en el box. Setentoso. Setentoso. Pues, sí, sí. Sí, sí, de todas las épocas. Bueno, estamos con Manuel Eguía,、eh, cantante, guitarrista, compositor de ciruelo, escuchando El vientre de la ballena, el último disco de la banda, y anticipando lo que va a ocurrir mañana desde las 11 de la noche en la 15, corrientes 54-26, junto a los chicharrones y Fede Vitale. Fiesta de la primavera, allí en la 15 se pone bien lindo. Y me gusta cuando los eventos de Facebook dicen que se estira hasta las 5 de la mañana, lo cual siempre es una buena noticia sí. también. Sí, sí, no, no había visto eso. Creo que esta vez no lo hice yo. Pero sí, sí, la, es. Fiesta de la primavera, siempre fiesta en la 15. Hiperlocalía, ¿no? También en la 15. Total, total. Sí, es un local de, que está, que es digamos de unos amigos, que pertenece a, una, a algunos locales, digamos, una serie de locales de una agrupación que se llama Seamos Libres. De hecho, creo que el muchacho que estuvo antes estuvo reunido hace poco con Gente Seamos Libres. Los inquilinos agrupados,、sí. seguramente. Bueno, y sí, bueno, en su momento tocábamos en el Surco, que es otro de los centros culturales de ellos, después en la Bisagra, y bueno, cuando abrió la 15, que es un poco más grande, pasamos a tocar ahí. Y sí, es localidad total y es grandote, pero por suerte nos va bien. Manu, quería preguntarte por el periodo de diciembre del año pasado, porque me recuerdo. Movilizados en la calle diciendo, bueno, si Oli se llama lo que hay que poner la boleta, no, ¿qué hacemos con todo eso?、Sí. Pero que fue un momento de mucha actividad para Sirvelo también, de acompañar ahí una serie de actividades culturales en la calle. Recuerdo haber ido, por ejemplo, al bar los Patriotas y encontrar un festival、ah. callejero donde estaban ustedes con Pablo Ramos. Sí. En un momento que más allá del contexto político también se produjo algo artístico fuerte, ¿no? Es que, ¿cómo vivieron ese periodo? Ese periodo, sí, fue re agitado, ¿no? O sea. Yo、creo que todavía no, no, no salimos de la conmoción, digamos, pero en ese momento sí nos movilizó un montón.、Eh, por suerte nos convocaron, como que se nos asocia un poco también a, a, a esa parte, d i g a m o s apoyar a toda esa movida. Y nos hicimos cargo, sí,、eh, que votábamos a Scioli, que estábamos de ese lado、eh, y en todos l u g a r e s donde, donde eso era manifestado y podíamos participar, estábamos. Ese día sí, me acuerdo, un festival en la calle. Eh, Pablo Ramos、eh, con nosotros hizo hace un tiempo, h i c i m o s una movida juntos. a Nos o o nos t r s encanta lo que él hace, lo conocimos a través de un amigo que se llama Ran Rosselli,、eh, que h a c e c i n e es amigo de Pablo, nos lo presentó. A Pablo le encantó lo que hacemos nosotros, nosotros lo leímos y nos morimos. Y, y juntos hicimos un texto, musicalizamos un texto de él, un cuento de él que se llama El camino de la luna.、Uh -huh. ¿Viste? No sé si lo leíste, pero abre un libro de él que se llama así.、Uh -huh. Y nada, el tipo leía y nosotros armamos una música para eso y lo tocamos una serie de veces. y Ese día nos encontramos ahí,、eh, casualidad. Él es vecino, aparte de esa zona. Claro, y nada, siempre es una fiesta encontrarse con él y todo un personaje. Y lo hicimos ese día, pero de improviso, ni nos acordábamos del tema, ahí pasándolo a la calle. Y él, digamos, leyó y nada, estuvo un momento. Elevado.、Y、un、Para、momento、nosotros. de Ciruelo muy, muy activo, y mucho en festivales, en la calle, estando ahí con la música.、Sí. Que no quiere decir tampoco negociar los niveles de poesía que el grupo tiene, n o porque no se trata de salir a leer el diario en canciones, porque me parece que Ciruelo ahí tiene un gran laburo también desde lo poético. No tiene que ver una cosa con la otra, ni una cosa excluye la otra, me parece que no, que está claro nuestra, nuestra postura, por decir política, digamos, o, o cómo nos paramos de esas cosas en la vida. Y sí, la poesía, es la poesía, digamos. Me parece que no, no, no van separados, digamos. Es una forma de vivir las dos cosas.、Hmm. Otra cosa que también lo estuvo bastante activo fueron los homenajes a Spinetta. Este, esto también tiene que ver con tu biografía personal, porque antes de hacer un gran show de ciruelo dedicado a la obra de Spinetta, te rompiste la mano. Uf,、sí. Y tuviste que salir a cantar. Y que un violero se aprenda todos los temas, ¿no? Pero más allá de esa anécdota biográfica tuya,、sí. quería preguntarte por tu vínculo con la música de Spinetta y, sobre todo, qué te pasa hoy al interpretarla, ¿no? Sí,、eh, es natural, digo, siempre con un respeto y, y, y no es fácil, no digo que sea fácil, digamos, pero nosotros lo, desde la banda, toda la vida escuchamos Spinetta, desde muy chico. Entonces lo tengo naturalizado. Yo aprendí a tocar con las canciones de él,、eh, aprendí a tocar sacando canciones de él, aprendí los acordes de él sacando las canciones de él. Para mí es parte muy importante de mi vida. Entonces, nada, cuando surgió esto de los homenajes,、eh, de verdad que fue natural. Y cuando nos, ponimos, nos poníamos a pensar, digamos, o a elegir qué temas hacer,、eh, teníamos que dejar afuera, más que, digamos, o s sea, era una cantidad que no nos costaba porque, digamos, sabíamos, este y este y este, y eran todos adentro. Y se armó una cosa grande y ensayamos mucho. Nosotros somos de ensayar mucho y nos lo tomamos con ese respeto, digamos, que, que para nosotros、eh, merece. Ensayamos un montón, se generó un show enorme. Y desde ahí, digamos, que pasa que el ciruelo tiene como un, es como un ciruelo paralelo, decimos nosotros. Tiene un público para eso, que es por ahí esa parte, ¿viste? Del, de, del que tenemos cuando hacemos nuestras canciones.、Eh, eso. Y bueno, después sí, la anécdota del homenaje de hace un año que. Que ya lo dijiste, que me rompí la mano y tuve que, que cantar, y ahí bueno, apareció Sebastián Baró, que es nuestro amigo y actual guitarrista de la banda.、Eh, en ese momento yo solo tocaba la guitarra, lo convocamos a él, se aprendió 200.000 temas y yo me dediqué a cantarlos. Ciruelo, entonces en la 15 de mañana, festejando la primavera junto a los chicharrones, y también estará Fede Vital. Esto es a las 11 de la noche en Corrientes 54-26. Viniste con la viola, Manu, así que podemos compartir alguna versión así fogonera、sí. de ciruelo, ¿por qué no?、De、así que... que cuando gustes. ¿Querés elegir algún tema o no? Vos, elegí vos. <risa> solo te cuento que de disco me gusta la versión de este verdor, con lo cual no la toques. Porque l vamos Ven... a pasar de disco. Ah, bueno, bueno, perfecto.、Uh, dame un segundo cafino. a f i n a final, tranquilo. Paso, yo te tiro que a g e n d e s la data nuevamente. Corriente 54-26, 23 horas en la 15. Aquí te quedas por el barrio Villacrespo, Almagro, dando vueltas por esta zona y la pasas bien con los amigos de c i r u e r o los chicharrones y Fede Vitale. ¿Qué es lo que ¿no? pasa cuando las cuerdas son nuevas? Ah, ¿viste? Nunca hay que cambiar las cuerdas antes de tocar, dicen. Nunca hay que cambiarlas. Claro, un par de días antes, por lo menos. Sí. De metal, ¿no? Sí, cuelas de acero son. Bueno, vamos con. con Pasan, que es un tema del disco que lo grabé solo con la guitarra. Lo íbamos a hacer con la banda y en el estudio llegamos y no nos gustó un carajo la versión <risa> y lo grabé solo. La ventana da hacia afuera y ya en la tarde en la noche. パサーレンタカーエンエルバリオ、Las Palomas, Y los Perros、Todo se vuelve a juntar、De la Plaza ya me v o Y Y que no existe nada más。en mi cabeza mi apagón. recuerdos de otros días que hoy se vuelven a encontrar para hablarnos del amor de que estás en la vereda de que no puedes tirar lo que hiciste y lo que s o ク y que no existe nada más y en mi cabeza p a g o ク a Manuel Aguía, decir, u e l o aquí con nosotros compartiendo música en vivo, llevándose la semana de la mar en coche, anticipando lo que va a pasar mañana a las 11 de la noche, allí en la 15 Corrientes 5426. Me gustaría pedirte algo de e s p i n e t a también.、Uh, ¿Qué época de e s p i n e t a te gusta más? No, no sé. No sé, no sé, porque son todas muy particulares.、Eh, suelo escuchar mucho los 80, ¿viste? Cuando vuelvo a e s p i n e t a vuelvo a los 80, o a p e l u z o a los 1000, p a r i n c i p i o de los 90. Pero todo, todo. Todo, almendra. h A c e poco puse un disco de almendra y me quedo escuchando almendra.、Digamos. Y sí, el disco de almendra. Yo qué sé, ¿viste? es Todo muy particular el y cada. La lágrima s es una belleza. Es por eso, digo, y es todo muy distinto, ¿viste? Muy, tiene toda una identidad muy particular cada época y depende del momento de mi vida, vuelvo a cada época según eso. Todo me gusta. Bueno, la que gustes entonces. Ah, que grande s t é s Hace poco toqué alguna. p a pasa que no me sé la letra.、Eh... q Una e u rarísima. Bueno, vamos con una que, que toquemos en el homenaje. Mira,、eh... a ver, un pedazo, ¿está bien? n s í La verdad no es v e r d a d y no hay que llorar. んんんんん s んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん e んんんんんんんんんんん d んん e んんんん んんんん e pego y no quiere んんんんんんんんんんんん s んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん a んんんんんんんんんんんんんんんん うん。 んんんんんんん Pedazo, ese, en realidad, porque sigue y sigue. Y Pero sigue una buena、sigue. parte.、Sí. Buenísimo, mano. Muchas gracias. Acá te arruiné el mate, toma, te lo dejo. miramos. Te trajiste tu propio mate、sí. y tenés así como una t o n a técnica, por lo que vi, ¿no? Es que me gusta la llama uruguaya. Ajá. Y hay una forma de cebarlo para que, no, para que salga bien, digamos. Y nada mejor que dejárselo a un conductor mientras tocas la guitarra、sí. y que te lo arruine, me por supuesto. Es una de sopa、esto. de mate. Sopa horrible, toma, te dejo acá el no, termo. No, no. Yo pongo el disco de ciruelo cerca de los discos de Chaucoco, lo pongo cerca、Dale. del disco nuevo de Nahuel Carfi, lo pongo cerca del ensamble chanchón. Acuerda y de todos los discos que salen de ese universo, como también el nuevo disco de Lautaro Matute, de Nico Rallis. Lo dejo cerca de Balbetrío y estoy esperando el nuevo disco de Balbetrío para ponerlo en esa parte. Les cuento esto porque hay un universo a descubrir ahí en una música que me parece que se relaciona y que, ya que estamos, te pregunto antes del cierre, Manu, vos qué ves que los relaciona más allá de las amistades, por supuesto, q u e hay en la búsqueda sonora, en la búsqueda poética, en todas estas bandas y proyectos mencionados. Sí,、eh, lo que nos une, igual sí, inevitablemente lo que nos une es el, el hecho de conocernos, de llevarnos bien, de la amistad, de tocar juntos.、Eh, me parece que formamos parte de una generación, básicamente, de una casi misma generación. Yo no me voy a hacer el pendejo, porque h algunos y a a h í que nombraste que tienen bastante menos años que yo. Pero no, digo, entre los veintipico, treinta y pico, y pico、eh, me parece que nos formamos e n la misma época, con las mismas herramientas, con el mismo momento musical, en el sentido de. de, de, de De, digamos, de, de los discos digamos, dejando de aparecer, ¿viste? De, de, de esta democratización de las herramientas a la hora de grabar, de tener la posibilidad por ahí de, de grabar en tu casa, del acceso digamos, a grabar y a sacar discos o a subir discos a internet. Me parece que eso nos, no, es lo que más nos, nos junta digamos, en esta época. Manu, gracias por la visita, gracias por venirte con la viola, gracias por dejarme que te arruine el mate、por、e、favor. invitar a lo que va a pasar mañana, entonces, allí en Corriente 54-26 en la 15. Ciruelo los chicharrones y fe de Vitales. Gracias, Manu. Muchas gracias, Saúl.